Este programa es presentado por RIP Contenidos.

Hola, a ¿Cómo están? Un buen martes para todos, martes 28 de julio de este 2020. Y aquí comenzamos una vez más solo éxitos en nuestro programa semanal donde compartimos solamente éxitos en nuestro idioma. Mi nombre es Walter González, Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Esta es una idea y realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión.

Comenzamos con c a m i l ú esto es, no vuelvas, qué hermosa canción. Y en un ratito nada más, en un ratito vamos a estar conversando con ella, en un rato comunicación telefónica con c a m i l ú así que no te despegues del dial, no cambies la sintonía, vamos a estar conociendo su historia, cómo comenzó c a m i l ú vamos a estar recorriendo estas cuatro canciones que tiene este EP, tiempo de espera.

Y qué se trae para su nuevo álbum de estudio. Así que no te despegues del Dial, seguí prendido ahí, que en un ratito nada más vamos a estar conversando con Camilú. Arrancamos con No Vuelvas. Mientras tanto, disfrutamos de las mejores canciones en tu idioma. Llega Juanes y esto es Nada Valgo sin tu amor.

Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos.

何もないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないこ compañía en mi corazón y es que vale más un año tardío que un siglo vacío amor y es que vale más tener bien ことはないことはないことはないことはないことはないことはないこと e ないことはないことはないことは

c a r i ñ あ esté bien f u た r t e aunque estemos lejos ために、あなた e 私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あな o は私のために、あ a たは私のために、あなたは私のため o あなたは私のために、あなたは私のために、a なたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは私のために、あなたは

全然、全然、全然、全然、全然、全

私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、e のために、私のために、私のために、私のために、私のた e に、私のた u に、私のた e に、私のために、私のために、私のために、私 e ために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私 o ため n 私のために、私の o めに、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のた d o 私のために、私 e た t に、私のために、私のために、私の

私たちの悪いた

て sentirás、り出とは何もないです。

La música de Luis Fons i lo que vamos escuchando antes era Juanes. Nada valgo sin tu amor. De lunes a viernes disfrutamos de solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma. Canciones clásicas, canciones nuevas, canciones de todos los tiempos suenan aquí. Mientras sean en español y sean un éxito, van a sonar aquí. En un ratito, entrevista exclusiva con Camilú. Ahora, Alejandro Sanz y Shakira nos hacen Te lo agradezco, pero no. Acércate.

que a lo m あ j o r no te das c u た n t a que mi amor no es para siempre porque に、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあ o たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは e なたはあなた o あなたはあなたはあなたは e n たはあなたはあなたはあな o はあなた o あなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたは

何とか言ってくれ o いでください。No

みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん

もう一度言うと、う一度言うと、も

何、no

よろしうお願いします。

みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん o みんな、

fue un.

やれディ

Paulina Rubio, Julieta Venegas, versión en vivo. Un éxito del año 2005, esto es Nada fue un error. Antes Alejandro s a n z y Shakira nos hacían, te lo agradezco, pero no. Un éxito del año 2006, viajamos en el tiempo, disfrutamos de las mejores canciones en nuestro idioma.

Ya、no、estamos a nada, a nada de compartir una entrevista exclusiva con c a m i l ú que c a m i l ú esta semana se ubicó en el puesto número 4 del ranking. Si、sí, la semana pasada ingresaba con Para el Amor en el puesto número 21 y esta semana, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 4 en el ranking de la radio. Recorda votar de lunes a viernes en w w w l a s m i t e o m a s v o t a d o s c o m Si bien c a m i l ú esta semana no está en el ranking debido a que hacemos el especial clásicos,

t e n e en cuenta que si vas a seguir votando para el amor a partir del próximo, próximo lunes, del lunes 3 de, julio, 3 de agosto. perdón.

Y hasta el 7, ahí vas a seguir votando para el amor y todas las canciones nuevas de cada uno de tus artistas. Ahora, este fin de semana especial clásicos. En un rato hablamos con Camilú. Mientras tanto, seguimos disfrutando de las mejores canciones en nuestro idioma. Viajamos imaginariamente h a s t a España y nos encontramos con el maestro David b Isbal y este clásico que es Lloraré las penas. Y dice: ¿Cómo? Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado y entre tanto sufrimiento.

私 e 竜巻 m 守るため a 竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜 i を守るために、竜巻を守 s ために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を守るために、竜巻を n るため a 竜巻を守る a m に、竜巻を守るために、竜巻を守るため a 竜 o を守るために、竫��������������������� o � a � a ���������� e ���

よくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよくあるよ

せきゃときゃのうのぼりあ n さや、えろあきんぱさみゅうさんあら、えたにだんかだ。

ピアノがバラバラバラバラバラ

del alma sé q u e tú me e x んぱさに a s

もう一度言ってみよう。

ome

スパのコバらこばるのせかてー

うわ、no

私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちの夢を忘れずに、私たちのをををををををを

カミ・ルーと同じように見えますか

Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy contenta、flash. acá, t o m á n d o unos matecitos. Bien ahí, i e n a unos matecitos, ideal para un día como hoy. Gracias, ante nada, por el tiempo, gracias por permitirnos conversar este ratito con vos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos y sorprendidos con todo lo que venís logrando. Entraste al ranking de la radio, enseguida te ubicaste en los primeros puestos y queríamos hacer esta nota, queríamos conocerte.

Desde un principio, q u e r e m o s conocer cómo comenzó Camilú a q u é e d a d Por ejemplo, te llamó la atención la música. Cantaste de chica, ¿cómo fue? Mira, arranqué a los nueve años, pero en、yeah. realidad lo, lo arranqué como una actividad para hacer fuera del colegio y me anotaron en, en coro. e s t e no es que arranqué porque ya me gustaba cantar de chica, lo fui descubriendo como de más grande.、Eh, claramente me enamoré.

Después del coro, enseguida un poco más grande en la escuela, armamos una banda con un profe del colegio y otros compañeros y empezamos a tocar por las escuelas. Ahí es cuando empecé a, a cantar sola, con é l en vivo. Siempre fue en los actos escolares. Después iba por otras escuelas también, por restaurantes.、Eh, así toda mi adolescencia、eh, en esa banda de amigos que.

Te prometí, n o s voy a nombrar. Sí, Carlos no? Nasser, que fue la persona que más me acercó a la música, que es este profe, que en realidad es profe tecnología,、Mirá. pero es un increíble guitarrista.、Eh, y me escuchó cantar en el a u l a y me dijo, Camila, ¿no? vamos a salir a cantar. Y bueno, con、bueno, o c t a v i o y s a m m y también empezamos a cantar por todas partes. Y bueno, e n t o n e s cuando me vine acá, que, que ya fue otra cosa, ¿no? Ya, ya cambió tu vida. Creo que tu vida tuvo un antes.

Y un después con el tema、eh, de Luis Fonsi, que su vos subiste a, a、sí. tu Facebook, aunque estés con él, y eso fue un antes y un después en tu vida. Sí, mira, en realidad yo no lo veía de esa manera, porque es muy loco todo lo que sucede en redes, porque sucede ahí, viste, como a nivel、eh, cibernético, y en realidad no es que mí, en mi vida normal a mí me cambiaban y me modificaban algo, porque yo tampoco tenía.

Eh, pensado dedicarme a la música, no creía que Que, que podía ser posible, entonces no, no materializaba lo de las redes. Es como que después, cuando recién llegué acá a Buenos Aires, empecé a darme cuenta que yo podía darle valor a eso y que desde ahí podía construir un montón de cosas, pero en realidad yo no lo sabía. Y cuando Nada, los que son del interior me van a entender,、eh, es como que crees que tu t e c h o está ahí.

Como que no puedes crecer en esto y ya venís con esa cabeza. De hecho, yo cuando me vine para acá empecé a estudiar jonabulología.、Claro. Nada que ver, te habías alejado totalmente de la música. Claro,、eh, igual tú siempre me acuerdo que cuando me preguntaban qué estudiaba, yo decía jonabulología porque a mí me gusta cantar y estar relacionado con esto.、Uh -huh. Después, ahora digo, me parece una locura, ¿no? Porque analizando lo que yo decía, pues,、eh, la vida es una realmente, <ríe> como repartirte. <me> <ríe>

Tendría que haber hecho desde un principio lo que, lo que siempre quise. Pero bueno, hay, hay momentos para todo, ¿no? Todo llega, todo llega a, su, a su debido tiempo. Ni hablar. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís ahora, ya con, con la fama que tenés, ver tu Instagram, ver tu canal de YouTube, ver tus canciones en Spotify? Eso es súper loco, porque fue un proceso súper largo a llegar hasta acá. Sí.、Eh, sí.

Creciendo, ¿no? Todo el tiempo estamos creciendo. Yo siempre creo que desde que arranqué en la búsqueda, que estoy creciendo paso a paso, aprendiendo un montón de cosas que necesitaba para, para poder arrancar realmente mi camino en la música.、Eh, y realmente fue súper emocionante el momento del lanzamiento. Hoy e soy t súper contenta. Como que bajó igual un poco la. Porque estos días estuve revolucionada emocionalmente a un nivel que no te imaginas. O sea.、Sí.

Ese día no podía parar de llorar, pero tenía hasta, no sé, temblada. Yo creo que me s u b i ó hasta fiebre, más o menos. ¿Eh? No, no, pero te juro. Fue... Es un nacimiento de un hijo, prácticamente. Aparte, son claro, canciones tuyas. O sea, hasta ese momento no me daba cuenta de, de cuánto necesitaba lanzar música y, y de cuánto, como que se me vinieron todos los, todos los momentos que pasé, porque.

Nada es tan simple como parece. Igual todo agradezco, ¿no? Todas las cosas que me fueron pasando、eh, son parte de, de hoy, de este crecimiento. Pero me, me acordé como de un montón de cosas y dije: ¡Ah, s valió la pena! ¡Valió la pena! Y esa es la sensación hoy, ¿no? Seguro. Es como que sientes un nuevo comenzar. Es un comienzo realmente para mí. Menos mal que, que volviste a la música, que dejaste lo que estabas estudiando y volviste a esto.

Y, y ahora meterle fichas a Paul. Yo quiero saber, ¿te acordás del momento en que escribiste esta canción hermosa que acabamos de escuchar para el amor? ¿Te acordás c m i r a yo、sí、me acuerdo.、Eh, lo escribí por una persona que es muy especial para mí、eh, y me parece súper lindo. Justo ese momento, me acuerdo que fue con un reencuentro que tuvimos. Que después de mucho tiempo sin hablar con una persona, como que desentendido, ¿no? Eh.

Y me sentía súper bien y súper feliz. Como que qué alivio todo este tiempo de, de... cuando te alejas con alguien, como que pasan un montón de cosas, uno se queda con cosas adentro, todo.、Eh, y fue súper linda la sensación. Y como que sentí que esa canción también le dio como un p e l l o ¿no? En ese momento.、Eh, y es de las más felices que tengo. <risa> la de las historias más felices de amor. <risa>

Y fue un final feliz. Está muy bueno, está muy bueno y ya se ubicó, como te decían, los primeros lugares de acá del ranking. ¿Por qué este PC se llama tiempo de espera? ¿Justamente por, por el trabajo que se viene? Mira, sí, tiempo de espera, un poco por dos cuestiones. Porque creo que el mundo nos frenó, nos pausó algo a todos.、Eh, a mí me pausó la salida de mi disco. Tuve que decir, bueno, vamos a tener que esperar, no se pueden grabar videos, no, no se puede hacer nada.

Y en este tiempo de espera, a ver cuándo puedo salir con el disco, que.、Sí. bueno, ahora te hablo de eso.、Eh, surgió.

Sacar estas canciones que no entraron al disco por una cuestión u otra, que yo tenía muchas ganas de que salgan. Me hizo、eh, yo a Lucas, que es mi manager, me, y, y me insistía todo el tiempo, se las cantaba para ver si me d e c í a De agregarlas al disco. Lo que pasa es que el disco ya tiene、sí、11 canciones y hoy es como que ya no No se e t i r a mucho, ¿viste? Sacar discos tan largos.、Sí, Exacto.、Eh, entonces surgió sacarlas y fue súper mágico. Surgió en este tiempo de espera, justamente, y además es el tiempo de espera a la salida de, de, de mi disco.

Bueno, creo que estoy、sí、h a c i e n d o lo mismo así. <risa> p e r a queda per perfecto, súper entendido. Quiero saber vos tus sensaciones cuando r e c i b í los covers de tus canciones. Cuando vos naciste justamente haciendo covers de otros artistas. Qué, qué, qué locura, ¿no? Recibir esas canciones cantadas por otros. Y por ahí, a días de lo que lo sacás, s ya hay versiones de, de millones de personas en YouTube en todos lados. No, no, sí, es eso es una locura. Un、eh...

Me recuesta como acostumbrarme a eso, me parece siempre cada vez que veo uno nuevo, no lo puedo creer. Porque realmente la rapidez. O sea, es como que yo había sacado el EP el jueves y al otro día sabían covers. Y yo digo, no puede ser. O sea, realmente están escuchando las canciones, se las aprenden, les gustan como para grabarlas, subirlas y todo es súper hermoso. Estoy súper agradecida y es una locura, claramente. No no, no No lo puedo creer. a s í que sí, yo hacía covers y además yo comento todo.

Yo estoy comentando y compartiendo todo, porque cada vez que me tengo una etiqueta <risa> no lo puedo creer.、Eh, y de esa manera también fui conociendo artistas como. Yo digo, guau,、wow, mirá lo que canta, porque claro, quizás de otra manera no l l e g a s a algunas personas.、Eh, entonces también me sorprendo de eso, de, del talento que hay, es una locura. Y justamente vos fuiste、eh, cantar, aunque sea a veces en estudio, a veces、eh, en un programa de televisión, te he visto también con, con Antonio José.

En un camarín con David b Isbal, pudiste estar con, con un montón de artistas. ¿Cómo fue esos momentos? Bueno, eso es muy loco. Realmente conocí、eh, prácticamente a todos los artistas que, que más admiro, que yo soy fanatizada desde siempre.、Eh, en, cierta, en cierto punto, gracias a las redes sociales, porque viste que hoy te conectás con todo. s í、eh,

Me lo han facilitado amigos que me, que me fui haciendo en el camino, y por ahí no s é le iban a hacer una entrevista a m a n i s s a Martín, por ejemplo, que yo la amo. Por favor, por favor, quiero ir. Por favor, la quiero conocer. Por favor, me te vas. Yo no molesto. La quiero conocer. Ay, ay. Y así, después un poco que, que, que por las redes también se me dio.

De, de conocer, de charlar, de charlar con ellos, porque yo he subido covers y, como que son humanos, Que son personas y, y surgen conversaciones súper lindas. De hecho, les he mandado a muchos artistas que admiro mis canciones. También de esa manera me estoy animando, porque hay artistas que son súper humildes, súper copados, que te alientan, ¿viste? que te ayudan en lo que pueden.、Eh, y eso fue también una de las cosas más locas, que no me esperaba ni, ni ahí, cosas que te van sorprendiendo en el camino, ¿viste?

Muy hermoso. Es, eso es la música, a ¿no? el, el amor por la música y no, no competir, que sea la unión. Y, y qué bueno que, que, que hayas logrado eso. Y yo quiero saber cómo fue grabar, por ejemplo, Dicen con Marcela Morelo, a distancia.、Ah, una emoción. Yo la conocí a Marce hace más o menos cuatro meses. Por otra cosa, nos conocimos por otra cosa, porque Rodo, que es su marido, es productor.

Y bueno, estábamos por trabajar juntos. Entonces, cuando nos encontramos, apareció Marcela. Yo le dije, Marcela, me encanta lo que hace. Mi mamá, además, fanática de ella, pero de siempre. a h、eh, í nomás dándole el mensaje de fanatismo. Y ella, una divina, cantamos, nos compartimos canciones. Fue hermoso conocerla, otra a r t i s t a a ahí súper humilde.

Eh, bueno, ella me invitó a grabar esta canción, esta versión, y yo le dije que grabemos Dicen porque es una de sus canciones que más me gustan. Y fue súper hermoso, la verdad. Re lindo para mí, porque imagínate que yo reci recién estoy comenzando, entonces esos gestos para、eh, mí valen oro. Obviamente, abre, y abre muchísimas puertas. ¿Te parece si compartimos esta canción en un ratito o Obvio que sí.

Me encanta, d i c e n que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad. Pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Dicen que andas sin

もう一度、私の夢を見つけたら、私の夢を見つけたら、私の夢を見つけたら、私の夢を見つけたら、私の夢を見つけたら、私の夢を見つけたら、

あたちの愛のために、私た

Esto es, dice Marcela Morelo, Camilú, canción que también está en el ranking. Y recuerda votar en w w w l a s 2 0 m a s b o t a d a s c o m el ranking de la radio. Y la tenemos en línea, Camilú. Seguimos hablando de todo. ¿Cómo estás pasando los tiempos de cuarentena, Camilú? ¿Qué aprendiste a hacer en la cuarentena? ¿Aprendiste algún idioma? ¿Tocar algún instrumento? Es que <tose> sí.

Mira, a mí la cuarentena me agarró justo ahí en la producción de mi disco. Entonces, todo el principio de la cuarentena estuvimos produciendo a full, a distancia, claramente,、uh -huh. pero trabajando en f i todos los días. Entonces, me adapté súper rápido a esta cuarentena, porque en ningún momento me agarró、eh, sin hacer nada. Bien, b i Estuve n e componiendo bien. un montón, trabajando. Ahora también estoy empezando a componer para otros artistas. m i r a Que eso me tiene muy contenta y.

Todo el tiempo haciendo cosas. Obvio que con bajones de ánimo en momentos, porque ya tengo ganas de salir, de ver a mis amigas,、eh, a mi familia, de viajar a Madrid, que yo fui allá.、Muy、Pero bueno, creo que q u es e porque estamos hace tanto tiempo así, que un poco en la vida normal también uno tiene bajones, sí, sí. extrañas y te pasa de todo. ¿Viste? Es como quitarle el peso y decir, ya está, no queda otra y ver qué puedes hacer. <risa> de hecho, zafaste vos que los.

Videos que tenés fueron días antes, fueron filmados antes de, de arrancar la cuarentena. Claro, bueno, no, mira, estos videos los grabamos antes de que cierren por completo. Hubo un momento en el que se pudo,、eh, con permisos y todo eso, estaban habilitados, obvio, lo tuvimos que hacer en mi casa porque no se podría ir a, a ningún lado. Exacto.、Eh, y era con todas las protecciones y la Cuino y yo, o sea, nada, me imagino que soy o sola, de hecho, todo. <ríe>

e s máquina que es muy gracioso. Porque、ah, me faltó medio pintarme un pedacito de labio, todo. <risa> pero bueno, es cuarentena, no se podía hacer otra cosa. Bien, bien.、Eh, bueno, fue otro antes de la cuarentena tipo más estricta, pero pudimos grabarlo por suerte. Sí. Mirá, q u e arranque, q u e arranque en la música, ¿eh? Para no o liarse v d más. No, no, siempre, entonces, cuando tengas.

Videos de í r producidos por, por gente que sepa. Aquí <risas> Charlie, yo、no, siempre me voy a acordar de eso. Obvio, obvio, <risas>、bueno, obvio. ¿Cómo fue la etapa de este pegue donde vemos cuatro camilus? Tengo entendido que vos querías esa etapa, ¿no? ¿Por qué fue? Sí. Sinceramente, fue algo que, que lo visualicé porque yo tenía pensada la idea de, de poder hacer videos、eh, como en un mismo espacio. De hecho, a mí se me había ocurrido como.

Antes de que suceda esto de la cuarentena, yo no tenía idea de qué se iba a pasar. A mí me hubiese encantado, yo decía, me encantaría que todas las canciones del disco sean grabadas,、eh, como en un living y que yo vaya、eh, cambiando de lugar. Obvio que yo me, me imaginaba, no sé, un living en un, en un estudio, tipo, ambientado en un estudio, pero ya tenía más o menos esta imagen. Entonces, cuando me tuve que adaptar,、eh, para mí no fue para tanto, porque realmente、eh, mi idea era como súper i n r a n t

Sí, sí, era súper cerca.、Eh, y como que la toma la visualicé, dije, s a que vamos a hacer siempre como toma de, del ambiente completo, tipo d e que va, me va a enfocar como a mí completa、eh, en el ambiente.

Dije, me parece que estaría buenísimo como mostrar las cuatro situaciones, porque al fin y al cabo es como que representa los cuatro videos. No sé, y me pareció original la idea, así que la p i d i e r y después la, la hicieron ahí, porque obvio yo me la imagino, pero le h a c e r esas cosas, no tengo idea. <risa> obviamente, <risa> obviamente <risa> es el, tra el trabajo de, del equipo. ¿Cómo? Sí, Re.、Pues. Eh, ¿Cuál es tu sueño en la música? Mira.

Eh, creo que, que eso va cambiando constantemente, ¿no? Estoy intentando como también bajar a tierra, porque tuve momentos Pero, en los que me proyectaba. Yo me proyecto súper lejos, ¿no? Como、bueno. eh, reimagino quedando u n Luna Park, menos no. <risa> Pero, o sea, eso、uh, para, para de... también trabajar por eso, claramente.、Quédate、si no, es como que n imagines... Uno va a ser poco lo que l l e n e s dentro de poco. <risa> Ay, bueno, Cuando bueno. se vuelva toda la normalidad, te lo aseguro.

Ojalá, pero bueno, igual yo voy cumpliendo sueños en el camino, porque en otro momento quizás s hubiese hecho mi sueño conocer o cantar con artistas que admiro, eso ya lo estoy pasando. Escribir canciones, que antes no sabía que podía hacerlo y de repente lo, lo hice.、Eh, sacar mis canciones, que la gente cante mis canciones, era un sueño que tenía hace dos meses, porque esto salió h a c e n a d a de tiempo y eso está sucediendo, entonces todo el tiempo pasa, ¿no? Hoy creo que mi sueño es que conozcan el disco. <risa>

Eh, estoy súper ansiosa porque se viene un d e s c a s o e soy t muy contenta,、eh, pero esto, como a mediano plazo, ¿no? Y a largo plazo, c o n q u s t a r el mundo, Sarito. <risa> exactamente, exactamente. Y que todos tenemos esa intriga de saber qué es lo que viene en este próximo álbum.

No sabemos si será en 2021, esperemos que sí, que todo sea rápido, que se solucione este tema de cuarentena. Pero, ¿qué se viene ahí para ese disco? Canciones seguramente muy románticas, por lo que descubrimos hasta ahora. Sí, mirá, creo que ese es mi sello más fuerte, ¿no?、Eh, me encanta componer y cantar baladas, porque me gusta mucho sentir la música.、Eh, pero, lo que se viene ahora, que es el primer acercamiento al disco, es lo más movido.

Hay de todo, s e s un disco súper completo、eh, que se viene con una producción hermosa y también como más pensada, ¿no? más general,、eh, una producción mucho más completa, full banda, porque lo que vienen escuchando ahora de tiempo a espera es una producción súper acústica、uh -huh. que surgió así también porque está bueno salir con Con eso t que tanto me identifica, ¿no? un poco que es mi esencia, la guitarra o el piano y mi voz.、Eh, pero lo que se viene es como mucho más completo.

Eh, estoy muy feliz. No falta casi nada para el primer single del disco. Y es para bailar. Así que está bueno porque hace contraste con este P que acaba de salir. Es espectacular. Lo vamos a estar esperando ansioso para poder、eh, también difundirlo a, a full. Camita. Muchas gracias. Tenemos cuatro canciones por el momento de este P. Vos, si tenés、sí. que elegir entre una de las cuatro, yo sé que esto es complicado. Como todo padre que le diga, elegí una a tu hijo.

Hijo, sí, sí. Pero, hijo favorito, ¿tenemos uno de esos cuatro? Ay, eh, <risa> eh, yo creo que para el amor, pero igual me va rotando eso también. Es como que mañana te digo, no vuelvas, pasado valiente, y soy medio. <risa> no, no, no. Pero sí, yo creo que para el amor y también es el single de, de STP y por algo lo es, pero ST también como que le dan más cariño a esa canción.

Y también esto, como que hace que uno se encariñe más, ¿no? Exacto. Exacto.、Eh, pero me encantan las cuatro, estoy súper feliz con, con el resultado de, de este pez. Buenísimo, buenísimo. <risa> bueno, c a m i t e deseamos la mejor, la mejor de los éxitos a seguir a full. ¿Te puedo pedir un pedacito de Para el Amor? Sí, obvio que sí. A ver. Así como para cerrar. Quería hacer un pedacito tipo en piano, ¿bueno? Dale, espectacular.

Esto es exclusivo para todos los oyentes de Solo Éxitos. Cam... Esto va en vivo, ¿eh? En vivo. Al fin logramos ser más por dentro, perdonar y volver a empezar. Fuimos culpables e inocentes por d e s e c h o de formar parte de un cuento real.

ってペンテンションマン、イペンテンションマンとミヨンテベスパランサラダ、デロケパソ、イロケパンタラ、デロケパンタシアンケコ e ティモンスカイダ、デュワンマンドスイガジラ、ノソトロセンタ。

よろし a おのいします。

Para lo bueno, para lo malo, voy a hacer el amor. e s p e c t a c u l a r Muchas gracias. c a m i l ú entonces estuvo conversando con nosotros. Camilu, nuevamente, mil gracias por el tiempo y seguimos en contacto por las redes sociales. No, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, por el espacio. Les mando un beso muy grande y espero que, bueno.

Que cuando sale el primer single del disco también estemos haciendo algo. Obviamente, Que pase pronto esta cuarentena, te esperamos acá en el piso con, con la guitarrita y hacemos. Ay, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Un, un, acústico acá. <risa> un beso grande, un beso. nos vemos. Chao, chao. Camilú, entonces, conversando con nosotros. r e c o r d a votar por ella w w w l a s 2 0 m á s v o t a d a s c o m el ranking de la radio. Y aquí escuchamos para el amor.

私たちは、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな

ピンセンジャマトンミョンデメセスパラチャラデロケパソーロケパサラデランデンディィアンディンディアィアンデンデアンディアンデンディアンディアンデンディアンディアディアンディアンディアンディアンディアンンディアンディ

Bueno、para, para el amor. p r e puesto número 4 esta semana en el ranking de la radio. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. La verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Si te gustó esta entrevista que hicimos con c a m i l u si te gustó todo este programa, recordad que lo puedes revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, siempre a partir de las 8 de la noche en adelante.

en www.las20másbotadas.com buscándonos en Spotify como Solo Éxitos. Bien, nos vamos, nos vamos a reencontrar mañana miércoles para compartir una vez más Solo Éxitos. Mi nombre es Walter González.

Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Que tengan un excelente martes, nos encontramos mañana. Dale, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Hasta m a ñ a n a